Científicos platenses desarrollan un producto contra el dengue y chagas. Investigadores del Centro Regional de Estudios Genómicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en colaboración con laboratorios de Brasil e Inglaterra, desarrollaron un insecticida selectivo para este tipo de insectos que no afecta a organismos con otros hábitos alimenticios y que no daña el medio ambiente. El insecticida afecta a los insectos que se alimentan de sangre, como el mosquito, vinchuca, mosca setcé y garrapatas, los cuales transmiten una gran variedad de enfermedades infecciosas que tienen un grave impacto en la salud de los humanos y en la economía agrícola de todo el mundo. Solo el 2% de las denuncias por violencia institucional llega a juicio. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. El colectivo de investigación y acción jurídica, CIAJ, presentó los resultados del informe El Huevo de la Serpiente. Es una investigación realizada durante 2018 y 2019 en la que indagan sobre los motivos por los cuales la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires no es castigada. Matías Manuele, sociólogo y parte del CIAJ, contó detalles de este trabajo. La investigación en realidad forma parte de un trabajo mucho más amplio que hicimos con otras organizaciones del país, donde el objetivo era un poco relevar las formas de investigación de la violencia institucional en el país. Y básicamente tomando comunidad eh, las fiscalías especializadas en violencia institucional. El informe completo está disponible en www.ciaj.com Un servicio que informa más cerca. Estudiantes de medicina reclamaron por las prácticas pre-profesionales. Estudiantes de las distintas carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata se movilizaron para pedir que se habiliten las prácticas pre-profesionales, suspendidas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En el caso de la carrera de medicina, la facultad ya obtuvo la aprobación de los protocolos para la realización de las prácticas finales obligatorias. La situación no es la misma para los estudiantes de enfermería, obstetricia, nutrición y prácticas cardiológicas. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 22 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.